Nation's throat. He hungers in his secret dreams, the no heart and ways of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, in 1998 show. That's the situation so tragedy. Grand Alpha slick with soap. That's cliffhangers that's with no hope. The water The flooded gallery. <laughs> Hostia, ahí, y arranca tétrico de coñones esta noche, eh. Joder, cualquiera... Bueno, esta noche. A ver, sí, es verdad que para pa arrancar tétrica de coñones, una cosa cualquiera, hombre, lo más normal de es que sea para la noche ¿eh? cuando sucede esa cosa. Este programa yo, en perro, me he presentado como el programa de las noches de los jueves en la cuca, pero tengo que acordarme que hay una época del año en la que deja de ser el programa de las noches de los jueves en la cuca y pasa a ser como mucho, bueno, pues el programa de la tarde-noche, ¿eh? el programa de última hora, ¿eh? ¿cómo dirían los, los anglófonos? Eh, ¿Qué dirían el programa de la evening, de evening program, program, joder, qué bien pronunció. Eh, Yo lo que tiene tener un poquillo de, de disartria, en fin, oye, cuesta me pronunciar eh, eh, la, la, la lengua mía de toda la vida como para, eh, como para pronunciar en, en otra. si sí, vos pescan y y lo que pasa a la mayoría de la gente cuando quiere hablar una lengua que no es la de él y es curioso y es curioso o no es curioso igual tiene una explicación perfectamente ¿eh? perfectamente plausible y revelada y conocida lo que pasa es que el que no la no la conozco yo, yo yo no estoy enterado de de cuál es el motivo por el que una persona cualquiera puede perfectamente eh, oye, pues aprender Eh, la gramática, la estructura, eh, la, eh, la, la, la ortografía, eh, el vocabulario de una lengua cualquiera, pero por embargo cuesta y cuesta y mucho bueno pues quedarse con ese acento con la con la pronunciación correcta. A mí también me han dicho gente que bueno pues que te apuesta en esto de les de las lingües que, que el acento eh, el, el sotaque, el cantarín, que se dice también, porque que yeah, eh, lo primero que se pierde y también lo primero que se agarra. Entonces yo, claro, eh, muchas veces, a ver, voy a decir, muchas veces cuando me faen este comentario, por cierto, soy el anedónico miserable y estoy anedonia, sí, en Radio Cuca, radio, en eh, la Radio Libre de Uvieu, aquí en la, en la ciudad de Naranjo, el 107.3 de la frecuencia modulada y a través de, de, de www.ratiocuca.org ¿eh? vale eh, acabando ya el inciso el paréntesis decía yo que a ver que tampoco yé eso que dice al mayor podía quedar muy remontante diciendo siempre que me sueltan a mí esa ¿eh? esa frase de, del acento yé lo primero que se agarra y al tiempo lo primero que se pierde Bueno, pues eh, podía decir yo eso de quedar así muy guay, muy digno, de hostia, siempre que me dicen tal cosa, yo reflexiono, tocante a ellos, oye, mentira. Yo, a ver, eh, eh, reflexiono de en cuando, ¿eh? y a lo mejor eso precisamente me convierte en raro, porque la mayoría de la, de la gente no tiene esa necesidad de reflexionar eh, a, al rodio de estas cosas, Que, que ni van ni vienen, que no tienen, ningún, ¿eh? no tienen ningún sentido, no tienen ningún procuro, no tienen en realidad ninguna importancia para la nuestra vida cotidiana. Pero yo voy y, y me por ellas. Entonces digo yo, a ver, ¿en qué quedamos? El acento, y lo primero que se agarra, eh? y lo primero que se pierde. No sé, a ver, qué a mí pásame, ¿eh? sí, a mí pásame. Yo marcho eh, fuera de aquí, ¿eh? fuera de Asturias. a un sitio donde el cantarín se es diferente, se es distinto. Y, y, y oye, en, en cuatro días estoy hablando de con ese cantarín nuevo. Pégase, ¡Pégaseme seguida! Entonces yo me sí, y lo, lo primero ¿eh? lo primero que pierdes del anterior ¿eh? y lo primero que agarres de la siguiente. Entonces vamos a decir que... Coño, mira, no había parado ya ninguna, mano huevos. aquí queriendo soltar una, una reflexión sesuda, una paradoja tocando el tema de las y voy y escollo una que, que tampoco tenía mayor intríngulis, ¿eh? que agarrase, agarrase rápido. Sí, claro, normal, el acento, ¿eh? el cantarín ya es lo primero que se pierde, lo primero que se agarra, pues sí. Oye, pero después resulta que... ¡Ah, no! Ya sé yo dónde estaba el intríngulis. Eh, cuidadín, ¿qué pensabais? ¿Que se me esqueciera? ¡No! No, no, que yo venía con una cosa muy bien pensada. ¡De mentira, ¿eh? Yo, hoy venía pensando que te iba a hablar otra cosa, y mira todo lo que estoy hablando: ¿eh? de sotaques y de cantarinos y, y de acentos de, de las diferentes lingües. En fin, ya lo que tiene este programa, que un día puedo ir de una cosa y otro día puedo de otra diferente. Y sabéis que es lo realmente grave: eh? que cuando estoy atravesando la, la puerta. de la de la emisora lo menos tengo metido en la cabeza ah, no esta noche no va a ser como todos los demás ¿eh? esta noche va a ser distinta ¿eh? esta noche va a tener um, tema ¿eh? tengo yo una cosa en la cabeza que esa de la que de la que voy a hablar y luego ya aquí prendo el micro y salme otra cosa totalmente diferente Supongo que tiene algo que ver con esta incontinencia verbal que yo experimento nada más delante del, del micrófono. En cualquier otro sitio yo no tengo incontinencia verbal. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Uy, todo lo contrario, soy yo contenido, me juego la mar. Contéjome la de Dios, de normal. Contéjome y casi podríamos decir que soy más bien cortado. ¿sí? Bueno, a ver, soy. El, el otro mongol que evita este cuerpo, que tengo que aguantar algo. todo como tal, déjame salir nada más los los, los jueves para, para la noche no antes déxame de salir los jueves para la noche eh, ahora déjame salir nada más los jueves para la tarde noche en fin, eh, esto que hay tampoco tengo yo me claro si es que me deja eh, que nada más me deja salir en ese momento o que yo a lo mejor no quiero salir en otros a lo mejor también es eh, más bien eso eh, porque oh, tía, como yo quisiera me quedo con la letra, otro puto día fuera Claro, si tuviera todo el punto de afuera, deba tener una serie de esta entidad conjunta a experimentar una serie de problemas sociales bastante importantes. Seguro que deben a deben a tacharme de inadaptado. Sí, es fácil, es fácil que a lo mejor tuviera para esquinas, esquines restaurando los los cubos de basura y vistiendo ropa de, de la caridad que bueno bien pensado tampoco yo tan estaba el plan no bueno vale sí seguramente ahora no no estarás no sintiéndome ningún que que tener esa situación porque eh, estas personas de normal que coño van a tener ni eh, ni un aparato de de radio ni mucho menos Eh, una conexión a internet y, y, y aunque la tenga, vamos a suponer que la tuviera seguro que tienen cosas bastante más importantes que eh, que hacer que estar sintiendo a que estar sintiendo Radio Cuca seguro que esa gente, si me sintiera ¿eh? si hubiera de alguno por ahí diría eso de me cago en tu puta cabeza ¿eh? a miserable, miserable de los collones gustaría a mí vete aquí, hombre, a ver si ¿eh? a ver si era tan buen plan como como el que tú cuentes. A lo mejor no, a lo mejor no no yera no tan buen plan. no sé, podéis verlo cuando miréis al pozo al alrededor. A mí todavía me sigue me sigue sorprendiendo, me sigue costando trabajo, asimilar el hecho de que haya otras personas tan cerca mío que que mete mieu, lo cerca que están. que hay otras personas que, que serían capaces de, de ver a otro que a lo mejor atravesó caleñando un desierto para para llegar a este sitio o que a lo mejor no atravesó ningún desierto, a lo mejor llegó en, en un avión pero les pasa putes para ganar, ganarse la vida a diario O a lo mejor ni siquiera caleó un desierto y ni siquiera tuvo que agarrar un avión. A lo mejor nació aquí y a lo mejor le, les pasa putas dentro de las ¿eh? de fronteras del reino. En ¿Eh? sin no salió nunca del reino, no tiene por qué. ¿eh? Puede ser uno un perfectamente de aquí y en les, les pasa putas. Pero a mí sigue sorprendiéndome ¿Cómo yo es posible, ¿Cómo yo es posible, a ver, lo sé, por desgracia... Eh, a través del odio, del bueno, empieza por el miedo, supongo, el miedo a lo a lo diferente, el miedo a dejar de ser lo que es, el, el miedo a ver la posibilidad de acabar como, como esos otros. ¿Qué nos dice a nosotros? Eh? ¿Qué nos dice que no vamos a ser exactamente esos dentro de, de X, del tiempo que sea? ¿Qué nos Bueno, pues hay de algunos que que lo tenemos que lo tenemos muy presente y que nos acordamos de eso. No sé si todos los días. Bueno, yo pienso que todos los días. Todos los días vivo con ese miedo que en el mio caso genera una cosa diferente. En algunos el miedo genera el odio. En mí no sé si el miedo genera el odio, pero lo que sí seguro, lle que el el objetivo la diana hacia la que va de decir o ese odio no lle no es la misma. A mí no se me ocurriría por miedo a a perder los privilegios de que disfruto. No se me ocurriría odiar a los que están por vaso de ellos. Hay gente que sí. iba va a decir la mayoría. Espero que no. Lo que pasa es que a lo mejor sí que son los que faen más ruido. Con unos pocos que fegan ruido... No, que coño, con unos pocos que fegan ruido... Fadríamos máis ruido los del otro yao, non vos paez. O facemos les coses máis en silencio e máis calmado. O non facemos nada, a ver, de que coño voy. De que coño voy, como se yo tuviera facendo algo por dalgue. No, en realidad non fego gran cosa por naide. Eh, o faigo bastantes faragullines ¿eh? faragullines que, que no sé si eran ayundes pero bueno, en cualquier caso siempre será mejor les faragullines que, que la nada, ¿no? y sobre todo siempre será mejor les faragullines o incluso será mejor la nada que, que el trabajar a la contra que el atacar, que el dañar que el mancar ¿eh? el, el ir contra, contra toda esa gente contra todas esa, esas personas que no lo que no lo tuvieron tan sencillo como lo tenemos nosotros vivimos en la abundancia en la abundancia más absoluta y es curioso cuando yo vale hay años en antes de que aquí en el reino de España llegaran esos tiempos en que tanta gente quedó acá y tanta gente tuvo que restular en tal basura para para para encontrar alguna cosa que que comer Tanta gente incluso llegó a pasar fame, a ver, no fame como la que puede pasar, como la que estamos de ver que pasen en algunos zonas de del África o del Asia, donde literalmente mueren de fame. Bueno, aquí pienso que no murió nadie, nadie por fame, pero oye, pues de pasar un poquillo de fame, igual sí, de pasar un poquillo de fame por no tener, seguro. De pasar un poquito de fame por tener, pero tampoco en, en exceso. Pues también, también, seguro que también. Bueno, seguro que también. Eh, Vimoslo muchos o sea, a nuestro alrededor. Pero Indasina, no dejamos de ser privilegiados. Y en antes de eso, yo siempre decía lo de madre de Dios, cada vez que veía, eh, yo qué sé, pues. ...pues no vamos a personalizar... obreros guaguistas de... ...yo que sé, del, del ramo que, que sea ...protestando, por... ...porque bueno, pues no tenían unos sueldos... ...que ellos permitieran una vida digna... ...y bueno, sí, yo pensaba eso de... ...vale, sí, depende, hay otros que los tienen... ...que los tienen mucho mayores... ¿eh? ...que los tienen mucho mayores por... ...rascarse los huevos en caso de... ...de, de que sean fenotípicamente... ...fenotípicamente varones... o de yo que sé o de o de rascar la castaña ...en caso de que sean fenotípicamente mujeres todos esos que, eh, que viven de una manera ya ya no vamos a, a decir eh, digna eh, sino obscena eh, sino, eh, viven de una manera totalmente obscena vale sí podemos protestar podían protestar esos que, que lo único que tenían y era, y era un techo firme Eh, un, un grifo en casa al que daban, eh, al que shiraban un poquillín y salía por ahí un agua que, que podía beberse, ¿eh? Eh, una manta con la que tapase, una ventana que poder cerrar, joder, una ventana que poder cerrar, ¿no? o sea, miráis lo que la movida, Y que, claro, yo que sé, para la mayoría de, de los que están por aquí, pues es pues, lo más normal del mundo. ¿Eh? Lo extraordinario, lo terrible, y en un tener esa ventana que poder cerrar, ¿eh? El, lo, lo normal, y ¿eh? que, oye, pues si está la ventana abierta y empieza a refrescar, podamos sencillamente agarrar ¿eh? esa ventana y arrimarla, y arrimarla, ¿eh? y, y, y pies yala ¿eh? Una ventana que vete tú a saber, de algunos, aún ¿eh? mayor, de algunos de los. De los... ...supuestos miserables estos... Eh, ...que nos arrodien miserables... ...no por ser miserables de... Eh, ...de faltosones y de... Eh, de idiotas y de molestos y de cafiantes... ...como soy yo... ...sino miserables de tela en la miseria... Pues, ...pues a lo mejor muchos miserables de esos... ...esa ventana que pueden cerrar... ...igual tiene hasta doble cristal... ¿eh? ...y la de mi madre... ...y rotura de puente térmico... ...y la hostia... ...en fin, no sé... Esa, esas personas a lo mejor están pasando las canutes y cuesta ellos trabajo llegar a fin de mes, pero indesina, a lo mejor cada mañana pueden prender el fogón y, y calentar un, un poquillín del de leche, no sé, entendeme lo que quiero decir, Man, vamos a ver que que estoy yo atacando a la gente esa que está que por baixo. de esos que, vamos, que lo tengo más claro que el agua, que son unos putos fartones de mierda que no nos dan nada, nunca nos dieron nada, tan empeñados en que trabajen por bien común, por interés común, ¡qué mierda! ¿Creeslo tú, eh? ¿Creeslo tú si quieres, pero no no trabajas, eh, no trabajas por por el bien común, trabajas por el bien. Sí, sí, trabajas por tu bien. Eh, yo digo digo lo que dixi siempre sobre Bueno, dixi tantas cosas sobre esta sacrosanta democracia que ya perdí la cuenta de todas las cosas que conté que dixi. Pero bueno, una que digo muchas veces e que me presta, y eso de que, no sé, una posibilidad a lo mejor, de que un sistema democrático medio furule llegara al día que toque ser xestor, presidente conseguir conseguiru que toque por por por sorteo y que sella que la gente lo viva como una putada tan grande como que yo toque que de presidentes o de vocales o una mesa electoral ese día entonces igual esto empieza a furlar un poco niñeyor no sé yo pienso que tampoco personalmente ya sabéis de sobra de mi anarquismo individualista que que nunca non va a pasar por la existencia de unha figura que sea la que xerza el poder, sea elegida entre comillas, sella por sorteo o sea per per derecho divino, de cualquier manera ese el hecho de que de una persona, un individuo cualquiera tenga más poder que los demás, pues qué queréis que vos diga. Yo pienso que que va a ser un puto desastre de mierda. Eh, Vosotros podéis decirme eso. Ya lo falemos veces de que es que hay gente. ¿eh? Que, que lo que desea allí, bueno, pues, ser ordenada, ¿m? y que sean otros los que tomen, las riendas de la vida, librar de esa responsabilidad, pues vale, no te jode, yo quiero librar, eh, yo vivo en democracia, cuidadín, quiero librar de la responsabilidad de, de trabajar y de tal, yo prefiero, quiero más que, que me lo den todo fecho, ¿m? que me lo den todo absolutamente fecho, y yo no voy a hacer absolutamente nada, eh, quiero eso. Eso, eso puede ser, ¿eh? eso puedo escogerlo yo. Me parece a mí que eso no puedo escogerlo ni en este sistema ni en, ni en cualquier otro. Y yo personalmente, ay, a ver, entendámonos, que, que los hay que quieren, ¿eh? que quieren seguir siendo dirigidos. Bueno, pues qué sé yo. A lo mejor resulta que bueno, porque no pasa nada siempre que no interrumpan, ¿eh? siempre que no interfieran en lo más mínimo en el libre ejercicio de la voluntad de los demás individuos que no quieren ser dirigidos, pues tampoco pasaría pasaría nada, ¿no? En fin, son estas cosas que pasen. Oye, y todo esto, todo esto que estoy reflexionando, podrá tener de algo. que ver con esa gente que que atraviesa desiertos para para venir aquí pues a lo mejor no <risa> a ver para qué vamos a eh? a lo mejor no no lo a lo mejor sí la verdad que aunque cuando cuando arranqué esta reflexión sobre los cantarinos sobre los acentos ¿m? que son lo primero que agarramos y lo y lo primero que soltamos Eh, también iba a decir eso de, bueno, pues curiosamente, porque todo empezó por la mío, por mío de Sartre. ¿Acordai vos? Sí, hombre, hay 20 minutos, Osina, que dije yo a intentar pronunciar un unas palabras en en lengua inglesa. Y no fui quien porque, bueno, sí pronuncieras de aquella manera, ¿viste? de la que de la que pronunció yo el inglés y el inglés y casi cualquier eh, lengua extranjera no siendo que tenga una fonética similar a, a este que yo domino a los romances ibéricos noroccidentales el castellano no es tan, tan noroccidental y más bien del norte central Bueno, mierda, eso ya me entendéis lo que Lo que quiero decir, ¿no? Pues a mí cuesta muy huevo pronunciar todo eso, lo mejor porque tengo un poquitín de, de disartria, de dificultades en el aparato articulatorio. ¿sí? Eh, y mucha gente de, de la que aprende jingües ¿eh? extranjeres, pues alcuéntrase con eso, que a lo mejor llega a dominales, ¿sí? llega a dominar la... la so gramática llega a dominar la la estructura llega a dominar el vocabulario de esa de esa lengua eh, por embargo tenemos tenemos un algo ¿m? no sé exactamente el qué tenemos tenemos algo que bueno pues que es inherente a nosotros y que nos hace ser incapaces o, o bueno o hacernos muy costoso el articular de una forma diferente a esa esa manera de articular que que desarrollamos de pequeñinos, ¿no? Y así na veis a personas que falen perfectamente cualquier lingua, presumamente veis a personas que falen perfectamente son estancieres y falen perfectamente el castellano, pero vamos, cuesta medio segundo a la mayoría pescanciarnos de que de que non son de aquí, de que non son castellano castellano falantes maternos, sí, agarramoslo, agarramoslo enseguida, y esta gente. esta gente que, que atraviesa desiertos para llegar aquí, muchas veces, bueno, pues, aprenden, mal aprenden como buenamente pueden, la, la lengua de esta parte del mundo, pero pero bien de, bien de veces, de todas esas veces, o prácticamente todos, yo no conozco ningún caso que no sea yacina, eh, siguen calteniendo ese, ese cantarín, ese, ese acento. No sé si a lo mejor cuando vuelvan para su tierra... Y os dicen, ¿eh? Fales, qué sé yo, el Wolf. Fales Wolf con acento asturiano, ¿eh? Oh, bueno, pues qué sé yo, igual sí. Nosotros diríamos a lo mejor que falen con acento de ya. Puede ser perfectamente eso. A mí dicen, velo mucho, cuando salgo de aquí, eh, agárrenme enseguida, coño, asturiano, joder. Y cuando estoy mucho tiempo fuera, me vengo para acá hablando, yo pienso que el cantarín de fuera, lo que pasa que fuera, píenme que yo el de aquí, qué sé yo. Y una. y una cosa muy muy extraña pero sí y algo que está como muy enraigonado en en la gente yo qué sé miráis, por ejemplo bueno los que seáis es aficionados a a temas de tocantes a la evolución de les lenguas y tal pues a lo mejor vos de que cuente se con toda la naturalidad del mundo que las evoluciones del, del, del latín, los romances, los difer diferentes piezas romances que hay por ahí, pues bueno que son resultado de agarrar ese esa, ese ustratu, esa lengua que falaban los los conquistados y como pues bueno cuando empezaron a a falar latín, bueno pues había por lo que fuera determinados sonidos que ellos costaba reproducir. Entonces pues tendían a, tendían a utilizar eh, otros que se llenen más propios de la su manera de, de falar. Hombre pues no sé, pero si, si los asturianos o por lo menos de algunos, cada vez menos y más mayores, decimos el yeche... y según más viendo para... pa encontrar al occidente dicen yeite y según vas yendo pa, pa eh, eh, más para allá dicen leite. Pues a lo mejor, y bueno, más para los suyao, dice leche, ¿eh? pues a lo mejor tenía tenía mucho que ver con la manera de hablar de esas lingües pre-romanes antes de, de que llegara el latín y adaptarlo, adaptarlo a esa lengua. Eh, Además eh, más, todavía cuando se pescasió de que los mira los mapas de, de la distribución de... de aquellos pueblos romanos y joder, coincide bastante bien oíste con la con la división de, de Agora, por lo menos en, en las tierras en las zonas en es que bueno es que nacieron estos se desarrollaron estas lenguajes romances coño miras en Asturias coño para la parte que se fala asturiano oriental Y era donde vivían los, los cántabros, los badineses y, y los vascones. Y coño, para la parte que se fala ¿eh? el asturiano central coincide bastante bien con la parte que, según los mapas de los romanos, y, eh, donde vivían los, los astures lugones. Y coño, para pa donde se fala el, el, occident, el asturiano occidental, hostia... pero perfecto, clavao a la parte na que vivían los astures pésicos y sigues, coño, pues los galaicos cibarcos y agobarros, salviones falen este gallego del dialecto propio de les astures y así na pues podemos seguir perfectamente, pero bueno que non deixa de ser una cosa curiosa que, pues en este caso, los acentos, podríamos decir Eh, los cantarinos propios de, de ese jingües, pues lleven dos mil años, ¿m? lleven durando dos mil años mm, dentro de otros dos mil años pues la ¿eh? la gente esta probe que atraviesa ¿m? los fíos de los probes, suponiendo que dentro de dos mil años digamos aquí, los fíos de, de los probes ¿m? seguirán guardando ese sotaque ese cantarín sabe Dios, ¿no? En fin, no sé. Ay, vamos a vamos a poner un cantar, de xanos de de historias. Venga, ¿cuál ponemos? Este, cago la ley. Sí, este mismo está está muy bien. No tengo cerebro Miro el futuro y lo veo muy negro Surgen problemas, empuño mi arma Ella es mi ángel de la guarda Dame tu dinero o dame tu vida Aquí estoy, soy una pesadilla He intentado ser un ángel Pero me ha tocado ser demonio Lo único que consigo hacer Venimos de callejones sin salida Donde hay violencia, ahí está mi sitio Desde que era un niño pienso lo mismo He intentado ser un ángel Pero me ha tocado ser demonio Lo único que consigo hacer Consigo hacer colegas que eh, se me había ido la pinza estaba yo tan contento sintiendo a los ilegales y al mismo tiempo con las movides movidas en la cabeza que fuera se me deltó la pinza acabó se me el cantar y quedó esto en, en silencio cosa que ya lo más lo más grave lo más feo que, que puede pasar en una emisión radiofónica <ríe> Por cierto, eh, el cantar eh, sonó como el culo. ¿Pero cuánto? Joder, yo qué sé. A ver, la semana pasada yo por lo menos la, la grabación, el programa, el que está por ahí, sentiru y, y suena como el culo. A ver, bien, dale, sí, y otro dicho de estos fechos, que no sé exactamente cómo sonó un culo. No sé si se refiere a, a, al sonido que fue el, el, el anu, ¿eh? cuando bueno pues cuando se expulsan gases productos de la, de la fermentación cuando se tiran esos peos de los que falaba la semana pasada no sé si se refiere exactamente a exactamente a ese tema pero bueno si y bueno pues un sonido que no se sé, no agradable ni desagradable en sí mismo lo único que bueno pues como va asociado a, a otros estímulos olfativos que normalmente bueno pues resulten por motivo que sea más bien desagradables bueno por motivo que sea no obviamente por evolución eh, seguramente se transmitieron los genes de, de aquellos individuos que consideraban ese olor como desagradable porque al considerarlo como desagradable pues bueno no se arrimaban mucho a él normalmente a la mierda Suele ser fuente de, pues bueno, de infecciones, de suele ser agujero pa pa bacterias nocivas y entonces bueno pues enfermedades varias pueden producirse por la cercanía con la mierda. Por embargo bueno pues lógicamente el que el que ya ese olor y tal pues como se el pues aumentarán esas posibilidades de de transmitir los los genes, ¿no? y lo contrario pues no pasa así, ¿no? porque si muere primero, pues bueno, aunque sea por por menos cálculo de probabilidades de cantidades, pues siempre en el tiempo andar estar transmitiendo transmitiendo genes en un país. coye, yo muy inteligente no me considero y me pasa me que sé que es bastante obvio que pasen estas cosas, ¿no? No sé, pues a lo mejor ven bueno, lo de cuando da algo suena mal, decir suena como el culo. Bueno, pues no lo sé, no tengo ni puta idea. Hombre, el culo no yela no solo, pero bueno, también en fin, el ano no deja de ser el, el ojo del culo. Sí, decían lo, decían los clásicos incluso. Bueno, qué sé yo, historias, eh. Historias. Básicamente para decir que si el cantar vos sonara bien, o no vos sonará mal. Oye, a mí en el último que hice yo no me pero muy mal, eh, muy mal. No sé si se si coneco, si si en monus, si, y qué coño oye, eso el que el que sepa más de todo esto seguramente puede decirlo mejor. Yo qué sé, pues el Selectu, el Selectu sabe mucho de ...de sonido y tal... ...el selecto por cierto que estaba sonando... ...en este clásico mío de... ...lamento tener que... Eh, ...que cortar este maravilloso programa... pasó ya de alguna vez... ...que tuve que cortar a Navesis... ...de alguna vez que tuve que... ...cortar a Tony Valiente... ...voy a decirlo también esta vez... ...que tuve que eh, tuve que cortar al, al... Fat Club Radio Show... Eh, eh, ¿puedo decirlo bien... ...Fat Club Radio Show... Ya pues digo, joder, tengo disarte ya hostia. Entonces pronunciarlo como... ...como buenamente pueda. ¿Entendióseme que yo lo importante? Sí, seguro que sí. Bueno, pues si se me entendió, abundo en una un y falta de, de más historias. Oye, mire mira, también voy a... ...voy a decir una cosa. Eh, este programa... Eh, ...anedonia... está durando cada vez menos pero oye que a ver y tontería alargarlo más no mm, y es verdad que además de unos meses a esta parte estoy un programa zombie un programa zombie porque yo que sé pues ese... esa historia de oye pues no sé quién retiróse en el momento adecuado retiróse en la cima tal bueno pues no es mi caso no es mi caso yo no sé cuál pudo ser la la cima de de anedonia, pero pero seguro que ya pasó, ya pasó el picoyl, el picoil el equivalente al al de la anedonia, Ese y y ya pasó, ya va ya va cuesta abajo. Pero bueno, pues a lo mejor no deixa de de estar bien por el fecho este de sencillamente que quede claro que llevan aquí que a hacer cosas que me parece y a veces guste, coño, mira, ahora ahora que iba a marchar yo, va a meterse un un chatero. un tal West 971 bueno pues entonces tendré que esperar un poquillín más que nada por ver si se si se manifiesta el chateru eh que no penséis que que voy a dar voy a dar mucho chance chateru manifiestate Quedarante dos minutinos pa manifestarte Oye, acordáis vos aquellos tiempos, ¿eh? Ya falo, falo como un abuelo cebolleta y eso que, que nada, no llego ni, ni a los dos añinos. Y falo como un abuelo cebolleta acordándome de aquellos tiempos, ¿eh? Nos que, nos que el chat de Anedonia estaba repleto los jueves para la noche y contaban cosas y interaccionábamos. A mí, joder, pues estaba pues en aquellos tiempos. Eh, ya sé, ya sé que, que más veces los mencioné pero bueno, no puedo dejar de, de volver a mencionar a, a Lucía, al mi amigo Cabezón que espero que te ahí sintiendo el, el 107.3 eh, coño, a, a Macetu que vino el otro día de visita y cuadro que esa idea yo no estaba cago la ley también, eh, hay que ser preciso, eh, eh al, al desaparecido fóbico que desapareció totalmente de todas partes no sé yo qué, qué pudo ser que pudo ser de él pero bueno eh, volverán algún día pues pues no lo sé pero oye yo personalmente animo los vaya hombre yo aquí haciendo tiempo para ver si el Chaterus se se manifestaba y, y de una manera pongo pongo otro cantar Venga, vale, pongo otro cantar, vale, no acabo todavía, pongo otra, de, de quién, de <ríe> Y si queréis, pongo, pongo otra de, de, los ilegales, vamos a ver qué, qué tenemos por aquí de los ilegales, Carmen podrido, que es el millonario, además mira, sabéis lo que voy a hacer, voy, voy a poner una a través del, de, del ordenador, del, del YouTube, voy a poner una a través del YouTube Y, y de esa manera, a ver si son igual de, de mal que los que pongo otra vez del otro. A ver, que por aquí... Ah, es... joder, los otros ilegales, estos de caribeños que hacen merengue. <risa> Ay, mi madre, no, no, esos no, no quiero yo ponerlos. A ver, esto que lle en directo... Claro, lo que pasa es que lle que si, si pongo una, una en directo, eh, arriesgo me a que sabe, sabe Dios de lo que lle... Eh, a lo mejor oye más, a lo mejor oye menos, o a lo mejor se dedica a falar y a contar cosas. Bueno, que si el Jorge Martínez cuenta cosas, puede, puede quedar muy muy muy prestoso también, ¿eh? Sí, porque la verdad es que este tío... Oye, ¿facemos la cena? Ah, vamos a hacer la cena, vamos a, a sentir a, a Jorjón en directo a ver qué yo lo que nos cuenta. Vamos a hacer una canción que nos lleváis reclamando algunos años y bueno, vamos a hacer una versión que creo que es incluso frágil. Hablar de fragilidad las canciones ilegales es algo muy, muy excepcional. ¿eh? En fin, esta es una canción que bueno, habla de suicidio. Y cuando en 1990 empezó todo este buenismo que no se puede decir nada, me llama una chica de una muy conocida... cadena de radio, la más mayor del mundo la cadena SER, joder, la cadena SER ¿qué hay que decir? me dice, bueno, esta canción habla de suicidio y yo sé, ¿habla de suicidio? claro, dice, ah, es que no la podemos poner, pues no la pongas ¿sí? es una canción frágil requiere eco en la voz y esperemos que no nos la estropee el patán de turno so que puedas trazar la trampa más bella la que puedas caer la chica de baía extraños que no usabas jamás Vale, no ¿eh? me pues parece que quedó bien aquí el, el jorjón diciendo diciendo paridas. Si sonar no sé si sonó bien, no sé si sonó con el culo, si sonó como sonaba antes. No tengo ni puta idea de cómo sonó. Y también voy a deciros la verdad. ¿eh? Supongo que ya la entendéis y que ya sabéis lo que voy a decir. En realidad pues, tampoco me importa ¿Eh? demasiado como como sonó por mí eh, puede haber sonado como el puto culo ¿eh? el puto culo de verdad y, y para mí estaba estaba bien a ¿viste? este sí pues sí claro que sí uy coño esta niñera que joder que mal me quedó pásame siempre cuando voy a cuando voy a poner ¿eh? así transiciones finales y tal que me queda como, como de puta pena por culpa de, de que soy un garrulo. ¿eh? Yo quería poner esta y, y en cuenta de, de poner esta, tan guay, voy y pongo otra, no pasa nada. Bueno, que lo dicho, no un barrio no una siquiera, mira, me da exactamente igual, yo marcho. Este, ya estoy hasta las narices de, de estar en el estudio de, de la cuca. Eh, yo solo, joder, todos estos juegos de estar solo, hostia. Otro día, veniste alguien a hacerme compañía aquí y a contar cosas. Que últimamente van no sé cuántísimos meses que no viene, no viene de aquí, no viene nadie al chat, joder. Mira, el primer programa que hice en la cuca, hay no sé cuantísimos años, dediqué más que llame, de que no me llamaba llamaban, de que tal, pues aquí igual, hala, venga. Oye, pero que no busco ya, venga, anda, tal vez Lo que te han contado, y todas las mentiras que te ha hecho tragar, en el colegio, el señor maestro, solo ha servido para que ahora sepas, que esto, es un cabelo, pura y simple tomadura de pelo, porque ahora,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 No sé de nadie, ni hacer memoria E intentar averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, combata, cabardina O chandal, pero nunca de gallumbos Y todos a una pisándote la chepa Arranfla, trinca, malversa Que siga el paso doble Y la juerga flamenca grita con ellos, ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale!